Bueno, cuéntanos, eh, ¿qué es lo que pasó el sábado a la noche en la récorda de la calle del Pues estábamos cenando, los trabajadores de a última hora, cuando estaban dos mesas llenas, con las copas ya la a última hora, estaba todo el mundo muy tranquilo, había bastante gente en el bar. Y en ese momento vimos pasar dos burganos de los corales vimos que se paraban por las cristaleras y que, y que entraban. Y así fue, entraron gritando que nos pusiéramos contra la pared. Eh, bueno, insultándonos nos, eh, nos poníamos contra la pared nos arrancaba la cabeza nos mataban no sé qué y a la que entraban a un chico que estaba sentado justo entrando a la izquierda le pegaron un maldazo en la cabeza de manera que lo tiraron al suelo y se un golpe contra la mesa de al lado creemos que fue contra la mesa de al lado se hizo una herida bastante grande sangraba y, y bueno, luego se le quedó un chichón como pudimos ver después nos pusimos todos contra la pared Y, y entonces estaban, empezaron a arrancar carteles, a romper vasos, se cogieron una silla y la tiraron contra la pared, no paraban de, de insultar, de amenazar, que al que se moviera o bajara las manos, o se diera la vuelta o mirara algo, le iban a arrancar la cabeza y le iban a matar, éramos todos unos hijos de puta, y, y bueno, sólo decía el que parecía que era el mando, y nosotros nos manteníamos contra la pared, no veíamos nada, solamente oíamos los ruidos de cosas que se rompían y los carteles que, que quitaban, ellos el mando les decía a los demás que que no quedaran en un cartel de serie pero bueno, nos pues quitaron todos los demás quitaron no. la foto de Iñaki de Juana y demás y, y nada, nosotros seguíamos contra la pared cuando oíamos también aparte del ruido dentro del bar eh, oíamos que estaban cargando fuera un grupo de gente que estaba cenando en la Arrano intentó subir para ver qué pasaba en la Rico y les, les amenazaron les insultaron y les... ...les tiraron pelotezos... ...y les dieron con, con las porras... ...no les dejaron acercarse... ...se les oía decir... ...se le oía al mando decir... ...que tenía que estar en la calle despejada... ...que no podía haber nadie... ...les decía a, a los otros... ...y parece ser que así fue... ...porque de repente se, se silenció en la calle... ...oíamos el grito de una persona... ...que estaba, que estaba fuera quejándose de dolor... no sabíamos si le no estaban dando una pariza... ...un pelotazo o lo que fuera... ...al principio nos dijeron... ...que nos iban a identificar uno por uno... y ...y que entonces nos iban a dejar salir... Al final no nos identificaron, nos dejaron salir sin, sin identificación. La gente pues saliendo poco a poco, el bar se quedó vacío y los corales fueron a la calle, que en ese momento empezaron a apuntar en los balcones a la gente que estaba mirando y dispararon a los balcones también, pelotas. Eh, se quedaron dos corales dentro con nosotros, estaban los trabajadores y los dos corales, y en ese momento entró arrastrándose por la puerta porque le habían dado pelotas en la pierna un mozo y no podía andar. No podía nada entonces bueno, de mala manera le ayudamos a entrar, lo sentamos en la silla y los poderes empezaron a pedir la identificación. estaba muy nerviosos, no hacía más que pedirse, le despedimos un minuto para que él se tranquilizara y se sentara en la silla y pudiera decidir si se quería identificar o no. Y se pusieron muy nerviosos, pues sacarle la cartera de vosotras, pues esto, pues lo otro. Y después dijimos que no, que esperara un minuto. ...se tranquilizó un poco el mozo y les dio los datos... ...apuntaron y, y se fueron a la calle... ...a todo del grupo que comentaba antes... ...que salió a intentar entrar al rano que fue dispersado... ...se llevaron a uno... ...a uno de los que pertenecía a ese grupo detenido. ¿Sabéis eh, por qué entraron los forales en el bar? Pues eh, ellos entraron diciendo... ...dónde está el hijo de puta que se ha reído de nosotros pero no le dieron luego más más repercusión a aquello lo dijeron una vez y no se llevaron a nadie ni buscaron a nadie en concreto no sabemos si fue la excusa que utilizaron para entrar o si realmente mm, interpretaron como un gesto de insulto algo de alguien de dentro y entonces entraron pero vamos el, el objetivo parecía acabarse con el bar arrancar los carteles y provocar destrozos y asustar que es realmente lo que hicieron vamos fue de manual el comportamiento para asustar y para destrozar el bar